Hoy estamos en contacto con Laura Osus del Observatorio, ahora que sí nos ven. Buenas tardes, Laura. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Bien, Laura. Estamos contentos, de, contentes de poder este, estar trabajando, hacer nuestro laburito, ¿viste? Uno hace lo que, le, lo que le gusta. Está muy bueno, sobre todo para este tiempo tan, tan particular y tan inédito. Laura, sabemos que el laburo del Observatorio es incesante y hablamos a principios de junio, si no recuerdo mal, sobre la situación, el estado de situación de la Argentina con respecto a la violencia de género, a, sobre todo a la cuestión de femicidios, que es una manera de llevar un apunte de esta realidad tan dura. Sí, tal cual. Sí, me acuerdo que habíamos hablado y que habíamos repasado para el 3 de junio. Eh, sí, es un tema que nunca va a salir de agenda por el momento, pareciera. Tal cual. Eh, nosotras hicimos el recorte, nosotras siempre hacemos un corte por mes, eh, el corte que hicimos fue al 31 de julio, ahora a fines de agosto se hará el siguiente. Eh, para quienes no nos conocen, desde el observatorio de las violencias de género, ahora que sí nos ven, nosotras realizamos un relevamiento de femicidios ocurridos en Argentina a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país llegamos más o menos eh, entre sí, 150 y 180 medios. Y los datos hasta el 31 de julio, o sea, el primero de enero que empezó el año, hasta el 31 de julio de este año, fueron 178 femicidios. Durante el mes de julio hubo 15 femicidios. Y para que nos demos cuenta también de la magnitud, eh, hubo un femicidio cada 29 horas durante el 2020. Estos femicidios, lo que nosotros vemos es que el 67% ocurren, eh, son cometidos por las parejas o exparejas de las víctimas, o sea que es por su círculo íntimo, también el 11% es por sus familiares, esto también implica, la, tiene que ver con la cuestión del aislamiento, ¿no? De, de quedarnos en nuestros hogares y, también, y tener como cercanía también a familiares que son nuestros agresores, Y en este sentido también relevamos que el 69% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima. Esto es algo que nosotros ya venimos hablando hace un montón de tiempo, que tiene que ver con que eh, desmitificamos a, a la, la calle eh, como el lugar más inseguro para las mujeres, cuando en realidad donde más se cometen los femicidios son los hogares de las víctimas. Los hogares de las víctimas, ha habido, eh, o sea, se han mantenido, podríamos decir lamentablemente, Laura, las cifras que se venían dando en la primera parte de la de la cuarentena, por llamarlo de alguna manera hoy, según el lugar en el que vivamos este, se, se lleva de, de alguna manera de, de forma distinta, pero esto no está cambiando en la Argentina eh, y al principio incluso eh, había se había podido entreleer que por ahí había bajado la, la, sum, la cantidad de violencia registrada, eh, pero finalmente era eso, era nada más el registro, Laura en realidad los datos que vemos nosotras es que se mantuvo siempre Claro. no hubo menos casos. Lo que sí decimos es que al ahora es verdad que en distintos lugares del país se ha flexibilizado lo que llamamos la cuarentena el aislamiento preventivo social obligatorio, pero es lo que nosotras resaltábamos era que cuando al estar eh, aisladas en nuestros hogares Muchas veces estamos aisladas con nuestro agresor, entonces estamos mucho más expuestas las mujeres a situaciones de violencia de género, a que eh, el, el resultado más extremo es el femicidio. Claro. Pero en realidad eh, los números se mantuvieron, lamentablemente, porque es una cifra que no, no no termina bajando, no terminamos erradicando. Tal cual, y bueno, lo decías en el ese, en esa, en ese lamentable promedio que sigue en menos de 30 horas, ¿no? 29 horas en este caso, eh, es lo que demora en que haya un nuevo femicidio en la Argentina. Eh, Laura, la verdad es que el laburo del observatorio es este, impresionante, es muy serio y nos encanta estar en contacto. Eh, lamentablemente tenemos que hablar de estas cifras para mantener la guardia alta y para comunicarle a cada mujer que sienta que, está corriendo peligro, que hay vías alternativas de comunicación, que hay que buscar la manera de ayudar a las personas que podemos estar viendo que sufren este tipo de violencias. Sí, la verdad que es muy importante y esto que también durante este aislamiento lo que, lo que tratamos de, de hacer es que se abra una puerta o la posibilidad de que todos tomemos conciencia de que el femicidio es el caso más extremo de la violencia machista que obviamente está sostenida por otro tipo de violencias mucho más imperceptibles, simbólicas y que nos tenemos que comprometer como sociedad, el Estado debe comprometerse para llevar a cabo políticas públicas que hagan que se erradique la violencia machista pero también como sociedad nos tenemos que comprometer, por eso también eh, para cualquier persona que esté sufriendo de violencia De género es importante que sepa que no está sola, que hay redes solidarias de mujeres, de personas en general, que están para atenderle una mano, que puede comunicarse al 144 en caso de que necesite orientación para ver qué es lo que tiene que hacer, cómo puede pedir ayuda. Si está en una situación de emergencia inminente, tiene que llamar al 911 para que recurran en su, en su ayuda. Y, y esta cuestión de que nos tenemos que comprometer, tenemos que entender que es muy difícil para una persona que es víctima de violencia, que cómo salir de esa situación. Sabemos que existe el ciclo de la violencia, sabemos que la violencia se da de una forma escalada, no es ni un día para el otro, es todo un proceso, es un proceso muy difícil del cual salir. Entonces también a las personas que están dentro de del de, entorno de esa persona que es víctima, les pedimos que tengan paciencia, que acompañen, que estén cerca, por ahí no cerca físicamente hoy en día, pero sí cerca llamando, mandando un mensaje, preguntando cómo está. Es muy importante que la persona que esté sufriendo una situación de violencia sepa que está acompañada, porque al estar acompañada esa persona se empodera, sabe que también hay otra forma, sabe que hay formas de salir de esa situación. Eso es muy importante y que nosotros y nosotras eh, no miremos para un costado, que nos tenemos que comprometer. Ya eh, pasamos alguna época de el no te metas, bueno, este es otro de los temas en los que nos tenemos que meter y nos tenemos que comprometer y también es muy importante el trabajo que hacen ustedes de los medios de comunicación en poder visibilizar este tipo de, de violencia y las cifras son números, son números muy duros, pero detrás de cada cifra también lo que hay es una historia, es una mujer que fue asesinada tan solo por el hecho de ser mujer. Y eso es algo que nos tiene que hacer tomar conciencia. Es una, es una vida humana, Laura, pero además, este, si abrimos bien el informe siempre tan detallado que produce el observatorio, eh, también nos enteramos, nos terminamos de enterar de las covíctimas de que son no solo una historia de una persona, sino es la historia de una familia, que se, de, se transforma no verdaderamente. Eh, eh, ¿Cuál es el marco de, de esta jornada, Laura? ¿Nos podés hacer una síntesis? de Digo, porque hay una efeméride, siempre hay una, una referencia en el almanaque para, para tener otro borde del que charlar, digo. De... No, no sé cuál es. No, te pregunto por, lo de, por el aniversario del fallecimiento de Jauregui, de uno de los ah, fundadores sí. de la comunidad homosexual argentina. Y si tenías, Animal. nada, una reflexión como para, para redondear este encuentro que, por supuesto, te estamos muy agradecidas, Laura. Eh, bueno, hoy es el Día Nacional del Activismo LGBTIQ+. Es muy importante, Jauregui es un Carlos Jauregui fue y es y seguirá siendo un referente para todos quienes luchamos por la igualdad. La verdad que es muy importante recordarlo a él y recordar a todos esos y todas esas luchadoras que, que tenemos en nuestra historia para conseguir igualdad. Ya tuvimos el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, pero sin embargo hay un montón de otros derechos que necesitamos conquistar, sobre todo también los que la cuestión de la discriminación y la violencia que sufre en particular el colectivo LGBTIQ+. Creo que es un, un buen día para, para poder eh, reflexionar al respecto y para también eh, acompañar la lucha. Vamos ahora también por el cupo laboral trans, travesti trans, que es muy importante para poder crear un piso de acceso al trabajo digno a todos aquellos que, que quieran tenerlo. Entonces... Nada, es muy importante que lo traigas a colación. Buenísimo. Laura, muchísimas gracias por este encuentro. Y nada, ahora dentro de unos segundos va a estar compartida una parte del informe de las violencias en la Argentina contra las mujeres. Muchísimas gracias y que tengas buen resto de la jornada. No, muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Ahí estaba Laura Osus del Observatorio. Ahora que sí nos ven, estábamos hablando de la cantidad de femicidios, de la violencia contra la mujer y de un mecanismo que tiene que activarse primero que nada adentro tuyo. Luna que nació lléname de amor, tu sentimiento es mi canción. Parece al suspirar lo que no suele ser Ilumina la noche y puedo.